My love Hacemos Más Vale Magazine Silvia Barajobre Oscar Rodríguez Y Nacho Fernández Liri Jueves de 18 a 20 Cítrica 88.5 Bien, ahora sí estamos. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, hola, ¿cómo estás Oscar? ¿Qué tal Silvia, ¿Vallori? Bien, bien, Rodríguez, vos? sí, Rodríguez por ahora, claro. sí. Todavía no me cambié el apellido. <risa> salvo que necesito una escaparme del país por alguna cuestión, pero no, no, creo. no creo. La verdad es que no creo. ¿Tiene alguna cuenta offshore? Eh, no? no, no, el short tengo corto. Short. Tengo que cambiar el short de, ah. la, de la pileta. <risa> Otra cosa no tengo. <risa> este A ver, Mira, no sé por qué, pero asocié con ¿Eh? un Whatsapp que me mandaron el otro día Ajá. que está divino, cara, hay que verlo no pero Ajá. igual se los voy a contar sí. con palabras, hay un nuevo poet con fragancia asado <risa> y está el envase del poet Ajá. con, eh, claro. con que dice fragancia asado claro, vos prendes la parrilla y tiras eso y parece que te comiste un asado eh, claro, si, sí. o ni siquiera la prendas <risa> claro, claro eh, rocias sendes... un poco así, todos los claro. sí vecinos creen este, este que es estamos un comprando asado eh, mirá Seguimos así divagando, pero me acuerdo, vos, vos fuiste a Japón hace poquito. Sí. ¿Vos contaste el tema, contaste en tu casa o contaste al aire el tema de la carne por gramos? Ah, no, sí. Acá creo que no lo conté. Bueno, lo conté vos allá. contalo. Eh, bueno. La alimentación de ellos es muy, muy distinta Ajá. de la occidental, eso sí. lo sabemos. Sí. Y particularmente en este punto de la carne con respecto a la patina. Ajá. Pasamos por... Hay mercados lindísimos y muy interesantes Ajá. donde uno aprende mucho ¿eh? sí. en los mercados. Ajá. Y en uno de carnes había anunciado 100 gramos de carne. 100 gramos Ajá. de carnes y creo que salía ahora, no me acuerdo, como 2000 yenes ¿no? Ajá, que eso por el estilo son más o menos, para ese momento eran 20 dólares Ajá, 100 gramos, 20 eh, 100 dólares gramos, exactamente no, no, un disparate que... eh, lo venden tipo fiambre claro acá, claro, ¿no? claro lo venden en, cortado en lonjas uh -huh. muy finitas sí. se vende como fiambre, ellos no comen carne no, no, no comen carne, no, no, no por eso está en amarillo <risa> <risa> no, pero me lo conservas, ¿Por qué? Porque hay lugares donde ya venden carne este, cortada así, a 100 g, sí, eh, a 200 g, sí, sí. ah, llegamos a eso. Tipo, jamón crudo, ¿allá? Parecido a tipo jamón crudo. Ayer, claro. Claro. Crudo? Claro, pero digamos que estamos en un país este sí, agroganadero, sí, claro, si se quiere. Sí, sí, sí. eh, agroexportador. Agroexportador, sobre sí. todo. Donde lo que vivimos acá tenemos que comprar carne carne así de esa manera. Sí, no, tremendo, tremendo, Pero bueno, estábamos hablando también fuera del aire y el tema de la ley. Salió Ay, la esta ley. La famosa ley, sí, sí, salió la ley, salió la ley. Antidespido, ¿no? Antidespido, sí, y finalmente salió después de todo este especie de sainete que hubo alrededor de este tema, tanto en senadores como en diputados, pero en diputados uh -huh. particularmente. Sí. Eh, ayer estuvieron hasta altas horas y finalmente salió el mismo proyecto, se sancionó Ajá. el mismo proyecto que había salido con la media sanción de la Cámara de Diputados sí. el que llaman proyecto K, Oscar, ¿sí? <risa> digamos, porque la K da para todo sí, sí. se puede poner en todos lados, eh, no, no, hubo, no hubo, digamos, acierto en los otros dos proyectos particularmente uh -huh. en el de masa que... Ajá. Eh, según él superaba el anterior Proyecto, sí, sí. pero hubo un gran enojo por, De parte de Masa O de su frente renovador Porque uh -huh. el Partido Cambiemo, eh, Cambiemos sí. El partido gobernante o la alianza gobernante. Claro, alianza, eh, alianza sí. Así es, sí. esa alianza gobernante se dio vuelta como un panqueque, uh -huh. al final uh -huh. Y se presentó en el recinto sí. para dar el quórum y demás, uh -huh. pero bueno, algo que habían dicho que no no iban a hacer. Sí, bueno, Mosa también se dijo una vuelta. cosa, se desdijo después. Sí, varios. Es eh, varios, son varios. Sí. Son varios. Los sí. socialistas dijeron que iban la semana anterior, uh -huh. Dijeron que sí iban a, a estar presentes uh -huh. y dar quórum no baja, no baja. Sí, sí, la izquierda. No, no. la izquierda sí, la izquierda sí, coherentemente sí. baja uh -huh. eh votó. Votó, votó a sí, favor de sí, sí eso sí. Tiene ciertos disensos con sí, ella. claro, claro. No que eh, haya disenso. Incluso hablando de la izquierda, Ajá. reiteró la diputada Miriam Bregman, reiteró el pedido de una, un no sé cómo decírtelo, una manifestación oficial parlamentaria de repudio, un rechazo Ajá. De repudio hacia el golpe en Brasil y volvió a ser eh, rechazada, valga la, la redundancia, la moción de la diputada Bregman Que son los únicos, por otro lado, que han propuesto esto, no una sí. manifestación de rechazo sí. pública por el gobierno uh -huh. de nuestro país sí. a La semana anterior se había aliado el Frente para la Victoria, uh -huh. esta, esta vez de ayer pasó casi sin pena ni, ni, ni gloria ni gloria, uh -huh. perdón, ni suena sí, sí, ni gloria sí. ¿no? acto fallido, ¿eh? acto fallido bueno, vos que sos vamos psicólogo, a hablar, vamos a hablar vamos mucho a hablar. de la acta, tenemos <risas> tenemos unos cortecitos para ir escuchando después todavía, ¿no? Eh, está, no estoy tratando de encontrar en internet mientras hablamos, pero no encuentro hay un, un diario que puso en la tapa una, la ley antiempleo ah, anti antiempleo, directamente anti directamente de la... Pues a que no es la nación no es no claría. No ninguno de los de no me acuerdo si es, creo que es ámbito financiero. Ah. Ley antiempleo, antidespido. Ya de movida oh, digo yo, pedazo de fallido, la gente está terrible. Está mal, ¿no? No, bueno, bueno, está sentando oposición claramente con eso, ¿no? Eh, ya, a sacar una ley para que no te echen del trabajo. Ya, urgente, no gusta, ya no me gusta. Ya no me gusta, claro, claro, festejar eso. Eh, Da un poquito de... A mí me da me da, me da da miedito, ¿no? Festejar que no te peguen tanto. O festejar que te den sí, un rol más de, des de descanso. que te peguen tanto. Hasta, o que te peguen hasta dentro de tantos meses. Prohibir que durante <risa> los próximos seis meses no sí, te peguen. Claro. O que no te torturen, uh -huh. o que no te roben, uh -huh. o que no te quiten el laburo. Claro es verdaderamente humillante y es hasta una una falacia lo sí, diría legislativa sí. pero bueno sí y un poco tarde también tanto, y con reacciones lentas un poco tarde esto tiene mucha responsabilidad el gobierno actual Sí, actuales, claro, ¿no? claro. Porque vino demorando todo la vicepresidenta Eh, se olvidó de esto en la Cámara de Senadores y la elevó a diputados bastante tiempo después, uh -huh. eh, todo unas maniobras de dilación de, de, de entorpecimiento de sí. mentira al respecto uh -huh. sí. eh, ese... Eh, Yo, mira, Oscar, no no puedo salir de mi asombro No puedo sí, salir de mi asombro sí. Del espanto que me causa El tiempo que estamos viviendo eh, sí, sí, yo supero mis expectativas ¿eh? uh, yo supero, Para también. mí supero mis... Yo creo que la y de lo... la mayoría de la gente sí, sí, sí, Para eh, bien eh, o para mal Para mal Yo creo que para mal eh, Lo que último que se sabe de esta ley Es que la va a vetar el presidente Entre hoy a fin del día O mañana o esta semana Pero la va a vetar Eso lo que es estaba otra. evitando hacer por el tipo no quería quedar mal el tipo, perdón, el señor presidente Mauricio por Macri este tipo. <ríe> claro, no quiere quedar mal ante la sociedad haciendo este algo que tanto criticó, ¿no? Betar, vetar, vetar, bueno, va a tener que vetar. No, no, bueno, en lugar no, no, pero en bueno. lugar del, del presidente y con esta con esta gestión, digamos, del veto a cinco o seis meses de haber asumido y una claro. ley una ley que viene siendo reclamada por tantos miles y uh -huh. miles y hasta cientos de miles de personas sí, sí, claro Como claro se demostró en la movilización de la de fines mes de abril uh -huh. eh, es una jugada que le va a salir cam y le va a ser caro, Muy sí, caro. Si te, tenemos un programa bastante contrario a nuestra señor presidente sí hay que decirlo, yo traje algunos audios y Por las dudas no se hayan dado cuenta nuestros oyentes ah, vos, vos, vos, vos decís mm. posteame muchas cosas en internet, en las redes sociales, yo creo que ya nos vieron el este, el, el color el color de, la, de nuestra idea adelantad un par de temitas porque yo quiero que escuchen el tema que traje porque soy así me lo pasó un amigo, te acuerdo que yo te puse W la otra vez, traje otro tema Ajá. que es un rap en contra de Mauricio Eh, lo lamento pero es así, nos, nos da letra para muchas cosas Adelantad algunas cositas que tenés Bueno, en el, la primera hora que tenemos eh, el fragmento de que le dedicamos a salud uh -huh. ¿no? En sí. esta primera hora vamos a continuar con lo que empezamos la semana pasada Oscar, que eran los, dentro de las formaciones del inconsciente eh, Una de ellas en particular, quizás la más la más cementada, la más repetida En cuanto a ámbito haya una persona hablando son los actos fallidos que son olvidos, equívocos de palabras, uh -huh, claro. de nombres. Bueno, uh -huh. vamos a hablar un poco más de ello, porque me parece que es un tema que interesa, eh, encontré y lo vamos a pasar sí, muy bien sí. un, un, en un link, una recopilación de, Sí, están cortaditos este, así que podemos recopilación de actos fallidos sí, deisionarios sí, sí, sí, sí, sí, a lo largo sí. de la historia que son sí. Perlas sí. tras perlas. Yo sí, corté varios, no todos, claro. pero son muchos. Pero sí, vamos a... Bueno, aclaremos que los actos fallidos no los cometen solo los funcionarios públicos. No, no, no, claro, claro, de... hay periodistas ahí. Nosotros sí, mismos, Oscar. Y, sí, todo el mundo, claro, mismas. claro. Eh, bueno, Elena. después hay algunas noticias <risas> sobre Bariloche, muy interesante. Ah, sí, sí, sí, sí. Después la vamos a desplegar. Uh -huh algo muy muy preocupante y muy triste que es el cierre de un servicio uh -huh. de pediatría en, sí, la ciudad, en la provincia de buenos aires eh, otra otra noticia lamentablemente muy buenas noticias, uno no puede tratar no, no, no, al no, menos seguro. de la actualidad, lamentablemente eh, no. el tema del dengue es, uh -huh. es una catástrofe Oscar, sí. pero más que el número de víctimas o el número de enfermos lo que es catastrófica es la posición del gobierno a través de su ministro de salud sí es la misma que frente a tantos otros temas llegan niegan, niegan claro. la existencia de un uh -huh. problema este año con el dengue uh -huh. sí. la niegan si sí. no hay tal cual yo tengo alguna noticia del quilmes de la cerveza quilmes ...que se está, yendo, se está yendo a la India y a México, después vamos a decirlo bien... ...pero lo primero que vamos a hacer es escuchemos un acto fallido de Lucía Conde... ...nos está operando, así que ah, gracias como cierto, todos los jueves... Sí, sí, eh, ...un acto fallido y el tema que un le decía... Actito, ...un actito, un actito dale, cortito dale. y el tema... Hay cosas que te el ¿Sí? ¿Sí? ...un puño arriba... Es la declaración de un ser humano el resto Cuando se pincha el globo ves que lo que había es esto Infamia, miseria y decirlo detesto Esa pobreza cero llega cuando estemos muertos Pretextos, mucha pesada herencia Pero para el que piensa es económica la ciencia Desempleo, carencia y presupuesto El hombre predispuesto a desangrarse por un puesto Fingen, obedecen en todo al esfinge No hay plata en el estado pero si sí para Paul Singer Sin sentido es el delirio que te dicen te están abriendo el pecho y te hablan de cicatrices Colonia, carroña de ajenos y cipayos La bandera buitre flamea plaza de mayo En la rosada en la calle, en la calle los despiertos Obama viene el día en que lloramos los muertos Insultan la memoria, luchan con el recuerdo ríen y desafían, son pichones de cuervo La TV cuenta cuentos, realidades es lamento Yo cuento los momentos, alegres y no encuentro ¿Qué? ¿Tenés cablevisión? Cuando empieza Navarro se corta la transmisión o levantan su programa directamente te mienten en tu mente excelente y enfrente el presidente te habla de tu condición sus pobresos poco ajustate el cinturón fracción de tu casta Calefacción, provocan a ver si la furia se desata Para que reaccionemos y cazarnos como ratas Dilatan el tiempo, delatan cometidos La voluntad se compra y no conoce de partidos Quisieron enterrarnos en lo más hondo Esta es la nueva fase de aquel plan Cóndor Redondo es el mundo, pero ese fondo Con ayuda del cuadrado se lleva el tongo Argentina repite el karma, abracadabra El arma de la que carecen es la palabra El signo, la diferencia entre canción e himno, el que quiere ser libre, que luche y sea digno, no me resigno a los designios del maligno, me planto el desmanije, puedo decir no, y aunque en la cumbre no haya luz que nos alumbre, mi pueblo no nació para morir en servidumbre, de frente, presentes ante el despojo, firmen y manejen nuestras vidas a su antojo, rifen el futuro, acá tiene nuestro enojo, mientan en la cara pero miren a los ojos, es el camino para el que a vendernos Cada uno es dueño de su propio destino Un día les pedimos que no quedara ninguno Y Argentina no olvida ese año 2001 La historia te pone a prueba, me pone a prueba Decime qué lugar vas a ocupar en esta rueda Cobarde promotor del viejo, sálvese quien pueda O el protagonista de una patria nueva Hoy el hijo será el cambio que exijo La verdad está en la calle, en los medios acertijos Mijo hijos si jodemos y si podemos eso fijo O en el vuelo Escuche de los buitres la comida de tus hijos Por los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos aún presentes Por ello resistimos Por las millones de víctimas del hambre y la miseria Perpetradas por el imperialismo y la guerra Por ellas estamos vivos Esta es la resistencia Un puño arriba hermanos Un puño arriba Trato de no mentirle a la gente, trato de prometer lo que no sé si voy a cumplir. Trato de prometer lo que no sé si voy a cumplir. Comunícate con Más Vale Magazine al 4201-0276. Citrica Radio 88.5 Bien. No hay nada peor, sí. en este caso me voy a referir a los niños uh -huh. Nada peor que prometer algo y no cumplirlo exacto Para un niño uh -huh. es de un nivel de frustración fatal uh -huh. Pero para nosotros también, ¿no? sí. este sí. pobre hombre sí. ¿no? No, no se dio cuenta lo que dijo No, no, y sigue, y la y persona, o se es más largo el, el, lo que está grabado Pero sí. la persona sigue y a veces se dan cuenta, a veces no Pero vos es que hablando de chicos mira justamente eh, estaba buscando una, una noticia que escuché hoy a la tarde la bolita, el juego de la bolita es ah, que jugó sí, desde el me me 900 hasta yo hace una semana <risa> <risa> eh, bueno el tema con esto que subió, subió el gas y la luz y todos los servicios que le han sacado el agua por favor el agua no. también el agua también si sí. hay una fábrica bueno de bolitas es la única fábrica de bolitas, la única fábrica de bolitas, bolitas para jugar a la bolita, es cosa de vidrio canicas, eh, canicas lo dicen en, español, en, México en México también, sí, sí, sí eh, va cómo hace para seguir adelante trabaja con hornos, el horno derrite el vidrio el vidrio se da forma, forma de bolita obviamente y está complicado, eh, estaba leyendo, esto es de ahora, de ahora, de ahora es muy nuevito Eh, a ver si consigo eh, bueno qué es lo que están quiere? pidiendo están pidiendo primero están pidiendo que tengan en cuenta el tema de la tarifa social porque es una industria y una industria que trabaja en donde trabaja gente y uno generalmente se olvida de esto si son 30 trabajadores son 30 familias mínimo se multiplica por tres sí, sí. ¿no? o sea es mucho más gente de lo que dice esta gente está en santa fe Eh el, el dueño se llama Les Contigiani, Contegiani y bueno, jamás hablaremos de números dice, pero lo están muy complicados. Este con el tema este eh, puede ser que nuestro gobierno no tenga 63 te en años pronto. Sí. las bolitas. No, bueno, pero la infancia tampoco, ¿no? Porque le interesan los lobitos. Sí, los sí, pero yo no puedo ves. jugar a la, a la bolita con lobitos no te puede jugar sin tener amigas son amarillos mejor y el que se da más felicidad si ¿Sí? no, no, no me que no se le pasó sí, nunca sí, eso no sí, pero sí, bueno sí. es un tema que quería traer porque también este es una persona grande sesenta y pico de ellos en el rubro eh, y de es la triste tan triste acá, yo, yo tan trabajé en algún momento este entre muchos trabajos que tuve en un importaba en una época que importaba mucho en eh, los años 90 sí. importaban bonitas Recuerdo haber con bolitas, nada más pesado, unas cajitas chiquitas con bolitas chinas. Ah, bueno, así el tema de las bolitas si uno es el que juega, si sabe, las, las lecheras, En la década del 90 no se hacían aquí. No sé, se, se hacía, esta empresa seguía funcionando, pero mucho menos. Claro, hoy por hoy ya, bueno, hoy hoy hasta hace un tiempo eh, trabajado hoy en día. Hoy por hoy con esta de importación, claro. yo no sé. Eh a ver, dos o tres bolitas. La lechera es una. La lechera es la bolita amarilla blanca. Toda blanca, la holandesa. El el bolón. El bolón es el, el grande. El japonés sí, o el, el el japonés o la o holandesa era el que tiene como unas pestañitas adentro, unos, unos pétalos. Qué preciosa, sí, esa sí, me encantaba. Era, sí. sí, sí, no era muy buena, pero bueno. El Listo. bolón, yo recuerdo de mi hermano tenía un bolón que que como muy muy cascadito, sí, ya, ¿no? Sí. Entonces no sé si era como el mejor. No, claro, no, no, no. Era una cosa, ¿viste? Que tiene un valor cuando son sí. veía desde afuera, ¿no? Sí, no, ese no sé, con ese se juega y no se apuesta. No por las en el juego. Pero el bolón, que el bolón, ay, es... no, oh, la bolita no. que es de uno, porque está el eso que ves cascado, gastado, desgastado gastado sí. y hace que no se no se resbale de los dedos. Ah. Claro. Entonces No, no sí, yo recuerdo que eso era esa no se, con esa no se juega. Yo miraba desde o sea, afuera, no Como el chiquilín de la che. Miraba desde afuera. Sí, líos, ¿no? No, eh, me... no, yo miraba no, nunca fui muy muy muy diestra con uh -huh. las bolitas. Bueno, hablando de esto de lo que le pasa a este hombre también por sí. las altísimas estos ajustes desmedidos eh Sin nombre, va, sin uh -huh. nombre Porque creo que ya te dije la semana pasada En los años que tengo vividos Y esto ya se lo pregunté a mucha gente De mi edad, más, menos Nunca, jamás Escuché que un gobierno, aún los peores De los peores uh -huh. Ajustaran un 500, un 600 sí. Un 700% uh -huh. Alguna tarifa no sé. Solo la mención De este porcentaje uh -huh. Es escandalosa Pero sí. esta gente no... No, no. no y Miren hay mucha gente que tampoco, ¿no? mucha Miren gente como nosotros que tampoco se da cuenta, ¿no? Bueno, mirá, yo, yo digo... Son, no, yo, yo, yo te digo por qué, porque yo decía, bueno, cuando pase esto se va a poder todo, no puede ser que la gente se aguante tanta semejante, aumenta yo vivo en un pequeño consorcio muy pequeño, somos seis Ajá. nada más eh, y la boleta del agua la recibimos en, de forma conjunta porque claro. nunca logramos que AISA pueda o quiera uh -huh. discriminarnos las eh, facturas sí. al final nos cansamos hace unos años y no hicimos claro. más nada con lo cual viene siempre una única boleta uh -huh siempre las últimas que pagamos eran de la última particularmente 450 pesos Ajá, por bimestre. Uh -huh, ah, ¿Sabes cuánto vino ahora? mil novecientos pesos bueno. es el cuatrocientos por ciento de aumento, sí, sí, sí, mucho, cuatro muchísimo. veces más uh -huh. bueno a raíz de todos estos eh, disparates el intendente de Bariloche ha tenido una actitud Oscar destacable, por eso la recorté de todos uh -huh. los diarios el intendente se llama Gustavo Genuso y llamó a la comunidad a no pagar las facturas de gas que están llegando a la ciudad uh -huh. con subas sumas de hasta escucha, está sentado, ¿no? A ver, sí, sí, estoy agarrado de la mesa. 2.500%, 25, 25 veces más caro. 2.500%, Las Vegas. El intendente además adelantó que el municipio presentará un recurso de amparo en el juzgado federal de Bariloche con el propósito de frenar este aumento. Por otro lado anunció que se está organizando para el... Escuchá al intendente. Sí, sí. Se no. está organizando para el 25 de mayo una gran manifestación en contra del alza de los servicios En el centro de la ciudad de Bariloche De la que participará uh -huh. Toda la sociedad barilochense sí. Genuso Es un ingeniero nuclear uh -huh. Con amplia actividad social en los barrios humildes De esta ciudad Es uh -huh. bellísima Ciudad de Bariloche Logró la intendencia el año pasado como Cuando fueron las elecciones En todo el país Y es referente de un una alianza, digamos, sí. se llama Juntos Somos Río Negro uh -huh. El partido del gobernador Alberto Beretilnek Beretilnek, uh -huh. que sí. es el gobernador de Oera, ¿no? creo que ahora ya no lo es más De la provincia de Río Negro Y le ganó le ganó la candidatura o le ganó la intendencia a la candidata kirchnerista uh -huh. La candidata K, para sí, ser, claro. ser justos con sí. la actualidad María Eugenia Martini esta nota de esta movilización a la cual llama uh -huh. el intendente y esta esta jugada de rechazo a los aumentos está muy explícitamente puesta o presentada en el diario Clarín. Ajá, ajá. ¿Qué tal, eh? eh? Es raro que un, un intendente de un lugar, un funcionario, es llame a no hacer algo. El, funcion claro, está bien, el funcionario no es, público. No es, y además es la autoridad máxima del uh -huh. municipio sí, controlado. Sí. No es del partido gobernante, gobernante. De la nación, es claro, cierto, claro, claro. con lo cual se puede enfrentar a esta, uh -huh. a esta al, al oficialismo, digamos, con todo el derecho del mundo porque es oposición. Sí, sí, sí, pero sí. de a llamar a no pagar el es... A no pagar y a una movilización no, sí, sí, sí, sí. con sí, para sí, sí, el 25 sí, sí. de mayo, que es el próximo uh -huh. miércoles. el sí. miércoles que viene. Mhm. Uh -huh. sí, vamos a escuchar un, un audio más de estos ¿También? que tenemos varios y, y ya venimos. Vamos a, a, a, a producir hechos que hagan que los menores traten de ingresar al delito. ¿Cómo no han ¿Cómo es eso? Vamos a, a, a, a producir hechos que hagan que los menores traten de ingresar al delito. Eh, lamentablemente tenemos que seguir con estas noticias, tenemos otras también pero esa es, es la realidad y vamos de acá para allá es contundente, hay es, es abobiante con sí, bueno, eh, sí, aunque no se pueda, había un eslogan, un una publicidad que decía la realidad se puede tapar o se puede hacer tapa del gran diario argentino, ¿no? gran... digo hablando de tapar algunas cosas Eh, eh. últimamente se viene tapando casi pues sí, todo sí, ¿no? sí, sí, y sí. se um, se elabora uh -huh. re, me, me, me trabé porque me río me estoy riendo al mismo tiempo un relato claro, car, claro. un relato otro uh -huh. no, me estoy riendo porque la palabra relato tuvo sí, tanto yo mucho, sí, peso sí, sí, sí. tanto sí. peso y me, este es y otro relato no. a claro. la letra K a la este sería un relato K. M Este es un relato M, claro. pero nadie lo nombra así. No, no, no, claro. No. Porque Depende, se, de... se esmeran en ocultar el, uh -huh. el la realidad. Sí. en realidad Y te cuentan otra. Te cuentan otra. Y la que está pasando es algo que he adelantado también. Eh, la cervecería Quilmes, uh -huh. que en esa Argentina hace unos años la compró una empresa brasilera, Brahma, eh, despide un 90% de sus empleados. 90%, 90%. ¿Noventa? ¿90? 90% de su ¿Casi planta. ¿Casi Sí. Eh, la empresa le comunicó a los trabajadores este viernes, el viernes pasado, que migra a India y a México. Eh, nos juntaron, dice un trabajador, a todos, y nos dijeron que debido a que la empresa globalmente está redirigiendo sus centrales hacia India y México, decidieron que el 90% de los procesos que hoy se gestionan en Argentina se vayan a México y la mayoría a India. Son un proceso de gestión, esto estamos hablando de algo más administrativo. La planta va a seguir estando acá. Pero igualmente estamos hablando de mucha gente. con eh, call center, ¿verdad? las áreas que se, que van a estar afectadas. Perdón, no no, te, no entendí entonces, ese es 90%. ciento del, del personal administrativo, que es mucha gente igual. Bueno, es muchísima gente. Muchísima gente, gente casi gente, todo casi todo, son 250 personas. 250 familias no sé sí, cómo sí. no. me, me gusta re remarcar eso porque es más importante que lo que parece es terrible es muy es muy malo y no pago proveedores cobranzas contabilidad recursos humanos call center esta gente se va a ir este a otro lado, se, no se va a ir a ningún lado en realidad este trabajo lo van a hacer otra persona ya está pasando en algunos call centers de algunas telefónicas, que uno escucha a alguien con un acento muy raro. Ah, de cualquier... Eh, tercerizan de... en países latinoamericanos, eh, y tienen, obviamente tienen un libreto, y repiten ese libreto, de una forma de agregar, de arreglar cosas, y no, lo hacen. Y además, seguramente, los compromisos laborales que la patronal tiene exacto, para con esos empleados son muy exacto. otros, y les deben pagar muy mucho. Mucho menos, salario, y tienen, claro, claro. claro. Eh, las áreas que andan en Argentina son las críticas como impuestos, tesorería sistemas eso queda acá, que es ese 10% que queda que son muchas menos personas eh, esta no es la primera vez dice uno de los trabajadores el año pasado había un sector global que le daba servicios a Estados Unidos y Canadá y les pasa lo mismo, los trabajadores bueno están hablando de 250 personas le, pagan, le van a pagar con dos, bo dos bonos también y alguna posibilidad de ser reubicados Eh, muy remota esa posibilidad diría yo Bueno, pero tomamos ¿no? esto no hay no hay por qué preocuparse por no. esto dirían los sí. funcionarios, le yo... hablan todos con el mismo caset por Sí, yo te, te voy a decir lo que dijo mi intendente, pues yo soy de Quilmes, Martinena ah, Molin. Bueno, ¿y esto sucede ahí? Por supuesto. Está muy preocupado, se chef. reunió ese mismo viernes intendente, discúlpame, intendente, señor intendente, con los directivos de la empresa en su despacho municipal. Lo mandó a llamar porque el tipo tiene poder, por supuesto. Igualmente evitó tocar el tema de los despidos. Ah, no. <risa> ¿De qué habló? Eh, la charla se centró. en La voluntad de trabajar por la recuperación de espacios emblemáticos Ajá. como el parque cervecero, el barrio de la cervecería, si no conocés, es muy linda zona esa. Eh, hay 180 casas y se declaró como patrimonio de la provincia. Ah. Se, se juntaron por otra cosa. ¿Se juntaron por eso? ¿Qué hacemos con el patio cervecero? Un, ¿Una caja de cervezas o algo? ¿Qué <risa> Ese es el intendente que tenía. Qué terrible, Oscar. Eh, que el, me da vergüenza decir que soy de Quilmes. Otro? Bueno, te cuento también para seguir avergonzándonos, sí. ese es el intendente municipal de uh -huh. Quilmes. En este caso te voy a hablar de el propio viceministro de Salud de la Nación, Oscar. Uh -huh. Que se llama, recién entero, viceministro Yo no sé quién es el ministro te digo. Eh, Hay áreas que no sabemos quién es bueno. Yo después tengo un área que te voy a decir Que me encantó, que es la modernización El, vicemin el viceministro se llama Néstor Abel Pérez Baliño Ajá Y este, este hombre Se refirió de esta manera Al tema dengue El número total de afectados Ya no tiene valor Ajá ¿Por qué? Porque cero. ya no tiene valor. Cero, por eso. No. De a... nada, no puede ser. No, pero es algo de verdad, es algo que a mí me provoca sí. me provoca eh, espanto ver uh -huh. estas cosas o comentarlas. El propio viceministro de Salud de la Nación manifestó: "El número total de afectados en dengue uh -huh. ya no tiene valor debido a las dificultades para el registro." Ah, okay, bueno. O sea, que no se pueda anotar, no se puede saber, no se puede contar. Con lo cual ya no tiene. Ya no, ya no sirve. Claro, que siga muriendo no importa nada. Aún así, sigue diciendo la noticia, el ministro de Salud de la Nación, acá está Jorge Lemus, ahí mira, está, viste. Acá está. Habló de unos 30.000 casos en el país. Pero los números que ofrece Lemus son engañosos muchos pacientes no son diagnosticados. Uh -huh. muchos casos no se registran claro. por eso no tiene ninguna importancia uh -huh. y los departamentos de epidemio epidemiología están sobrepasados uh -huh. sobrepasados para el procesamiento de estos datos. Además ya no se realizan pruebas confirmatorias para el diagnóstico. no se realizan no se... pruebas confirmatorias para el diagnóstico. Por lo que muchos casos de dengue quedan sin diagnosticar uh -huh. ni tampoco registrar. Claro, directamente ni lo anotan. Los especialistas hablan de uh -huh. más de 100.000 casos, el ministro 30, no distribuidos en todo el país. Nadie, nadie puede asegurar si se trata de 150.000 o 250.000 personas afectadas. Es muchísimo. Es un disparate, es pero que un viceministro en este caso diga el número total de afectados ya no tiene valor uh -huh. porque hay dificultades para su registro, que los departamentos de epidemiología de nuestro país estén saturados, por eso no dan abasto, uh -huh. no dan claro. abasto para el procesamiento claro. de datos. Además de que no se realizan las pruebas de de chequeo, digamos, claro. o confirmatorias uh -huh. para sí, esto, sí, sí es algo, y lo dicen además, ¿no? Uh -huh. Lo dicen de, con, un, con un descaro con una, un desparpajo abre, sí. que no sí, sí. no hay comparación alguna. Te digo de verdad, sí. yo no recuerdo algo similar. Uh -huh. Ministro de salud. Sí, sí, sí, no es un vecino la nación, ¿no? No, no es un, de la nación un, un, un trabajador de la salud ni Después siquiera. Después tengo otros datos sobre uh -huh. el renque que te voy a contar. Dale, dale Yo, esto que vamos a escuchar es un tema que de los rendos muy conocidos en ¿no? la una explicación cortita, Me Mata Limón se llama el tema, el Limón le decían al segundo de Pablo Escobar, el jefe del cartel de Medellín, porque lo matan, Me matan Limón, Me Mata Limón, dice la tradición popular colombiana que él le dijo a su amigo, este Álvaro Jesús Agudelo se llamaba, el Limón, y cuando lo venían corriendo, lo, lo agarraron justo, o sea, lo venía buscando todo el mundo, a Pablo Escobar, lo agarraron hablando por un teléfono satelital con el hijo, no se aguantó, lo agarraron, lo corrieron, lo terminaron matando. Y hizo, hizo un tema, los redondos hicieron un tema que se llama Me mata el limón. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos.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 transformación del sistema educativo que ya está en marcha, se eliminarán totalmente las escuelas primarias, precarias. Bien, se van a eliminar las escuelas primarias, eh, precarias. <risa> este Anto se dio falloso, cuenta no sé. por lo menos. Sí, no, se dio cuenta, se daba cuenta, en general se daba cuenta, hasta cuando leía otro discurso que no era el que tenía que leer de esa, bueno. Bueno, eso fue con pasó algo muy parecido con Bush, lamentablemente uh -huh. el 11 de septiembre cuando fue el tema de las Torres Gemelas, uh -huh. estaba en un jardín de infantes, yo me acuerdo que lo ah, en sí. sí. Estaba en un jardín de infantes y los niños, la maestra estaba leyéndole un cuento, o algo en sí. un librito y él supuestamente estaba siguiendo la lectura, uh -huh. con el libro. Al revés. Sí al revés, se le había acercado un colaborador y le dijo algo al oído que ahí le habrá dicho presidente ¿no? de la principal potencia del mundo <ríe> sí bueno, es, es así estamos ¿no? vamos a saludar a Israel Norberto él nos replica, nos comenta, si le, le gusta, va, va a escuchar así que te damos el mensaje y el saludo otro, otro es una difusión de un evento eh, nos dice el domingo 29 de mayo de 2016 se cumplen tres años del brutal asesinato de Laura Iglesias. Tiene poca difusión, si por favor nos da una mano. El día lunes 30 por la mañana nos reuniremos frente a los tribunales de Mar del Plata para recordarles y recordar a quienes tienen la posibilidad de investigar para exigirles que lo hagan a fondo. No aceptamos una verdad a medias. Eh, esperamos que esta vez eh, vaya mucha gente. Gracias, gracias por la difusión. Gracias justicias por Laura Iglesias a Eva Mercedes también, muchas gracias y algún audio tenemos ahí que estuvimos escuchando esta semana de Paenza Paenza hace un muy buen programa que es el que trae la difusión y trae la ciencia al conocimiento en general tiene científicos científicos industria, industria argentina uh -huh, y tiene varios años ya se resistió a salir por Canal 7 eh, siendo macrista el canal porque... ...por todo lo que pasó y lo que está pasando... ...y lo que va a seguir pasando con la ciencia... ...y yo creo que mejor que decirlo yo... ...lo va a decir el Adrián Páez. Esta, sin ninguna duda, es una edición especial... ...de Científicos Industria Argentina... ...yo quisiera decir esto... ...que para mí es muy importante empezar de esta forma... ...yo no quería hacer más este programa... ...yo no quería trabajar para este gobierno... ...no quiero trabajar para la administración de Macri... Y este es un canal estatal que en realidad debería estar independizado de todo este tipo de cuestión, pero no es así. Y realmente ya le había dicho a Claudio que no lo iba a hacer. Y Claudio en ningún momento me dijo, mira nada. Él me dejó la libertad de poder elegir y yo había decidido no hacerlo. Y estaba tranquilo con mi decisión hasta que mucha gente de la que están, ustedes van a ver ahora un grupo de científicos, algunos de ellos hablaron para decirme que yo no estaba trabajando o no iba a trabajar para el gobierno de Macri, sino que estábamos haciendo como intermediarios, siempre fuimos los intermediarios de los científicos, de la ciencia argentina. Pero nosotros no podemos hacer de cuenta que no pasó nada, por más que se haya quedado el ministro. Han pasado muchas cosas y están pasando muchas cosas muy serias en la Argentina. Eh, en principio, el gran acierto de la última década, para ponerle algún, algún nombre, es que la ciencia empezó a formar parte de, siendo un actor principal, pero no solamente de la boca para afuera. Por supuesto que hubo un montón de deudas de presupuesto, pero claramente hubo una intencionalidad de convocar a la ciencia para que en la mesa se tomaran decisiones que nos importen para tener soberanía. Por eso hubo política de radares, por eso hubo política satelital, por eso hubo una política con respecto a las semillas, por eso se empezaron a producir vacunas y podría seguir y podría seguir. La sociedad naturalmente ha tomado una decisión, eligió un modelo distinto, un modelo en donde se privilegian no sé, las corporaciones, la ciencia puede pasar hasta transformarse en un bien de consumo, pero la ciencia no puede hacerse como si estuviéramos en una burbuja donde nada pasa. Fíjense lo que sucede ahora, durante mucho tiempo discutíamos proyectos y ahora estamos discutiendo salarios nuevamente una época que parecía olvidada hay un montón de problemas con los insumos porque los insumos para todos los laboratorios en general se pagan en dólares y entonces si no hay una actualización inmediata entonces ya no se pueden no se pueden llevar adelante los proyectos hay, no hablemos de los becarios que siguen cobrando 11 mil pesos 11 mil pesos, lo mismo que cobraban en noviembre lo siguen cobrando hoy a mitad de mayo y seguramente lo van a seguir cobrando en junio y no hay en este momento visiblemente alguien que esté muy preocupado, el ministro que está hiper, y estuvo hiper capacitado para el lugar. Y yo lo celebré y lo celebro hasta el día de hoy. Dijo que se quería quedar para hacer la garantía de que esto... Va que lo que había sucedido antes va a continuar bueno, yo le quisiera decir que para que continúe él no tiene que atajar ningún penal ni sentirse como que es el equilibrista del circo de el Cirque du Soleil del Cirque Soleil no, no es eso para quedarse, yo habitualmente no leo pero luchar desde adentro significa denunciar lo que es inaceptable no poner la firma como si se sintiera avergonzado de haber formado parte del gobierno anterior esa no es una manera de luchar desde adentro ni ser garantía de que lo que se estaba haciendo antes se hace ahora no es así por eso también decía él tiene que ser el que se ponga al frente de los reclamos él es el que tiene que hacer algo como para que cuando el otro día Macri se reúne con los rectores le diga esta no es la forma esto no era así Y si él no lo puede modificar, entonces él tiene que denunciar que esto está pasando y no hacerle cuenta como que nada se modifica, nada pasa. Y este es el programa de los científicos, este es el programa de ellos, no es un programa nuestro. Nosotros somos intermediarios y es por eso que con todos los, pro los problemas de presupuesto que había antes, no quiero ni contarles los problemas de presupuesto que hay hoy. Pero el presupuesto tiene que venir con un plan, un plan en donde esté contemplada. El país no es una corporación. El país es un lugar inclusivo, todos tenemos que formar parte, nos interesa la soberanía, soberanía comunicacional, soberanía energética, soberanía con respecto a las semillas, nos importa todo. Y es por eso que hoy invitamos a un grupo de científicos para también invocarlo al ministro y decirle, ministro, no crea usted que toda la sociedad científica está de acuerdo. Date una vuelta por nuestro blog Más vale tardemagazinradial.blogspot.com.ar Date una vuelta Salud y algo más Nuevos datos Viejos consejos Aportes para nuestro bienestar con Silvia Barayobre. haciendo referencia a la posición, al frente la la posición. Y Estamos en tu bloque Estamos en salud, sí, sí, sí. Y escuchando uno más de los tantos eh, errores, fallidos, equívocos Que hemos traído hoy para compartir con todos ustedes Porque esto es algo eh, propio propio del sujeto uh -huh. humano y del sujeto parlante, porque esto es sí. lo que somos, somos seres que hablamos y esto nos diferencia de la naturaleza y nos diferencia de los otros reinos, del reino animal, por uh -huh. ejemplo. ¿Qué? La semana anterior creo habíamos comenzado a hablar de las formaciones del inconsciente y les dije que... El inconsciente es siempre activo y operante, está siempre uh -huh. mirando, siempre sí. está trabajando. ¿Y a través de qué opera o a través de qué muestra su actividad permanente? A través de los síntomas, uh -huh. de los sueños, de los lapsus, de estos actos fallidos, de los olvidos, uh -huh. de los chistes, claro eh, todo el tiempo opera y se... ...muestra activo mediante estas formaciones. Por eso se llaman formaciones uh -huh. del inconsciente. Eh, esto quiere decir... ...muy simplemente uh -huh. aclarado... ...que nuestro psiquismo está dividido. ¿no? Ajá, claro. Está dividido. Sí, sí, sí, sí. Por un lado está esto que llamamos inconsciente... Uh -huh. ...que es activo, pulsante, uh -huh. operante... sí Y por el otro lado está la otra parte de nuestro psiquismo Que es la conciencia, digamos uh -huh. El aquí, el ahora, nuestro yo claro. nuestro yo eh, O sea que el psiquismo está dividido ¿sí? uh -huh. Somos sujetos divididos, sí, Oscar sí. ¿Esto qué quiere decir? Que no disponemos del conocimiento ni del control total uh -huh. No, no lo tenemos Si nadie tiene el control total de nada No, no si uno es un sujeto parlante uh -huh. Como lo somos todos sí. los humanos No tenemos ni el conocimiento Ni el uh -huh. control total Porque somos sujetos divididos claro. ¿sí? Hay como una raya Que nos divide uh -huh. Y al estar divididos No hay posibilidades de disponer De este conocimiento De este control total eh, ¿Qué muestran entonces Estas formaciones uh -huh. del inconsciente? ¿no? Lo dijimos recién Muestran parte de nuestro inconsciente porque ese inconsciente está siempre operando, sí. siempre pulsa pulsa, siempre oculto, pulsa ¿no? siempre oculto. digamos que sí, bueno. pulsa pulsa, pulsa uh -huh. por evidenciarse, sí, claro, por mostrarse claro. y esta, esta manera de, de operar que tiene es a través de sus formaciones uh -huh. ¿no? uh -huh. que son lo que te dije, los sueños por excelencia, los síntomas los lapsus, los olvidos, uh -huh. los equívocos, los chistes el Cualquiera de estos son sorpresivos, Oscar uh -huh. Al chiste lo vamos a dejar en un renglón distinto sí. Y otro día vamos sí, a hablar sí, de sí, él, sí, sí, Porque sí. tiene que ver con lo social el claro. chiste ¿no? Tiene que producir un efecto de, uh -huh. de, de gracia, un efecto sí. de humor sí. Pero tiene que haber un otro para esto claro, ¿Sí? claro. Eh, sí. Así que el chiste uh -huh. es una formación del sí, sí, sí, sí, sí. Pero lo vamos a dejar en un reglón, uh -huh. en un paréntesis Para tocarlo o traerlo aquí a nuestra mesa otro día eh, Es decir, el síntoma entonces, los sueños, los lapsus, los olvidos Los equívocos, son sorpresivos uh -huh. claro. Recién cuando Menem dice o dijo en aquel momento, sí. me pongo al frente de la corrupción, digamos que lo sorprende, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es una sorpresa sí. esto que aparece, porque lo que habitualmente decimos, bueno, no, no, me equivoqué, yo quise <coughs> decir, dale otra cosa. Y no es, es posible. Eso. No, no, uh -huh. es sorpresivo. Cualquiera de esas sí, sí, formaciones sí. son sorpresivas. Y poseen una misma estructura. Ajá una misma estructura y un mismo proceso de construcción. Todas, ¿eh? los síntomas, los sueños, sí, sí, sí, sí. los fallidos, los olvidos, los equívocos. Si estamos hablando de un síntoma, uh -huh. un síntoma físico, sí. por ejemplo, bueno es un padecimiento localizado en el cuerpo, uh -huh. por ejemplo, sí. si es eh, algo que tiene que ver con funciones de nuestro cuerpo como por ejemplo la motricidad sí. ese padecimiento está alojado en el actuar claro si tiene que ver con otro tipo de situaciones que son las que hacen a nuestros pensamientos uh -huh. a nuestras ideas está localizado ahí a nivel del pensamiento claro. esta claro. formación del inconsciente eh, significa que hay un vacío de información, Ajá. por esto que te acabo de decir, que no somos enteramente eh, dueños del conocimiento ni del control. Entonces hay como un vacío y hay un Ajá. elemento que está cifrado. Cifrado Ajá. quiere decir que Codificado. viene con una cifra, Ajá. claro. Que es lo contrario de descifrar, Sí, sí, sí. Bueno, eso es cifrado. Claro. En código. Claro. Podríamos también decir Aparece cifrado en lo manifiesto Ajá. En lo que uno expresa Exacto. Si mene al decir Me pongo al frente de la corrupción Esto es lo manifiesto lo dijo. De su discurso sí, sí, sí. Pero hay un elemento que está cifrado ahí Ajá. En estas Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete palabras Ajá. Que él pronunció Hay algo que está cifrado Ajá. sí eh, Y está cifrado en esto que fue manifestado Abiertamente Como en la, en, la en la poesía también, uh -huh. esto pasa en la poesía, sí, sí. Eh, hay algo que fue lo no dicho. La claro, otra vez creo claro. que te comenté estos mecanismos propios uh -huh. que Freud destaca en el sueño y en todos los, los las formaciones del inconsciente, que las nombra, a estos mecanismos los nombra como eh, condensación y desplazamiento. Uh -huh, sí. Lacan le va a poner los nombres claramente utilizados en la disciplina de la lingüística, que es metáforas y metonimias. Sí. La condensación es una metáfora en sí. realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo que aparece no dicho, uh -huh. aunque esto suene uh -huh. paradójico lo que te estoy diciendo, sí, claro. porque aparece no dicho, pero aparece claro. a través del no dicho. Exacto. Sí, sí, Creo sí, que sí. te comenté el otro día un verso de Neruda que recuerdo porque me parece de una belleza uh -huh. enorme, que él habla de, tus, en uno de los tantos 20 poemas de amor, él habla de tus colinas blancas. Uh -huh al hablar del cuerpo de una mujer, sí, sí, claro, claro. no está diciendo ni senos, no, ni lolas, claro, claro. ni ninguna otra pecho, palabra no, que suene no, sí, sí, sí, sí. Más, eh, menos estética. Uh -huh. Usó una expresión que está Me en el lugar de, uh -huh. claro. no apareció, lo no dicho es pecho, claro. lolas, tetas, sí, sí, sí, y sí. lo que aparece son tus colinas blancas. Claro. En la poesía, desde luego, que esto tiene todo un matiz estético, uh -huh. sí, además, sí. ¿no? Eh, cosa que en los sueños puede no aparecer El matiz estético no, claro, claro. Ni en un fallido no. Porque esto que le pasó a Menem no es bello No, no, no, no, para nada Esta sustitución uh -huh. que padeció recién sí. Al decirlo, no es bella En cambio la sustitución de Neruda <risa> En es su verso, cosa, claro, claro. es bella Bellísima claro. por otro lado eh, ¿Está claro esto uh -huh. que aparece sí, cifrado? Claro. Por eso cuando uno consulta a un analista Él le dice al paciente que llega ahí por primera vez Bueno, hable de todo lo que se le ocurra uh -huh. Más o menos es esta la regla fundamental sí. hay, hay que pensar por qué se le dice uh -huh. esto Hable de todo lo que se le ocurra Sin descartar nada Por más ilógico, sin sentido uh -huh. O hasta vergonzoso que le parezca eh, Si uno puede Entrar en este dispositivo De la asociación libre uh -huh. Van a producirse estos Estos Estos sin sentido claro. aparentes o estos no dichos a través del dicho. ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Eh, siempre y cuando uno pueda dejar fluir uh -huh. su discurrir sí, de palabras en realidad. Claro, claro. Eh, en el caso de Menem uh -huh. recién, eh, él en un discurso que probablemente no lo estaría leyendo, no, ¿sí? se le escapó esto. Uh -huh. Discurrió uh -huh. esta cosa sí. Y no tuvo el control necesario Ni el conocimiento necesario uh -huh. Por esta realidad de estar divididos Como todo sujeto uh -huh. hablante Para evitar esto claro. Le salió Sorpresivamente <risa> sí, sí, le sí. salió Eh características de estos actos mudridos uh -huh. tienen poseen un contenido manifiesto, uh -huh. que es este, por sí, ejemplo, de sí. Menem, y un contenido latente claro. que no sabemos cuál es. La unidad, uh -huh. porque cualquier fallido puede ser solamente interpretado y analizado dentro del contexto claro. de un tratamiento Exacto. psicoanalítico. Fuera de eso es un comentario uh -huh. gracioso, sí, sí, sí, porque puede querer decir otras cosas también. Sí, no solamente que es Solamente esto puede ser pensado claro, Y trabajado dentro claro, del contexto Claro, claro, hace falta más análisis de... Aparentemente son inmotivados uh -huh. aparentemente, aparentemente Son inmotivados uh -huh. Desfiguran sus contenidos uh -huh. ¿Y a través de qué los desfiguran? A través de estos dos mecanismos claro. Que son la condensación y el desplazamiento O las metáforas y las metonimias uh -huh. Eh, hay errores de escritura Oscar, a ya. veces nos pasa Sí, sí, sí, sí. No nunca lo pensé eso No solamente son los lapsus Onales como el que recién escuchamos O los sí, anteriores, sí, sí. también puede haber errores En la escritura uh -huh. Los otros días alguien me dice me dijo No sé qué me pasa que estoy cometiendo Errores de ortografía uh -huh. Y no es una persona Que que acostumbrara a cometernos claro claro realidad. claro eso ¿Algo, raro. algo está pasando si ¿sí? mira eh, hay errores de lectura también uh -huh. errores de lectura sí, alguien sí, sí, sí, que sí, dispone sí. de una lectura fluida claro. también no no un niño de uh -huh. primer grado que recién empieza hay eh, deslices visuales o auditivos como no se pone a escuchar otra cosa Estás hablando de ponerse sí. a escuchar otra o te distraes mirando en ese desliz visual y aparece sí. un error. ¿Sí? Eh, hay olvidos, uh -huh. los olvidos son temporarios Sí, los olvidos son, los, los comprendo es más Esto recontra conocido, común uh -huh. No me sale, no me sale, sí, no me sale de... bueno, no importa, después <risa> te va a salir eh, Son temporarios, uh -huh. luego quiere decir que hay recuperación Vuelve, sí, de sí. ese recuerdo Pueden ser olvidos de nombres, de acciones uh -huh. Uh -huh. ¿Qué era lo que iba a hacer? Sí Sí. ¿Para qué vine hasta el dormitorio ¿Mm? que me olvidé? Claro. Bueno, eh, nos pasa por ejemplo cuando no tenemos noción de algún objeto que guardamos ah, de lo, sí. sí. sí, sí, sí. lo guardé? No tengo la menor sí. idea Ay, Yo suelo, cuando me pasa eso, suelo hacer como la recapitulación de todos mis movimientos ah, claro. Hasta que es pasó un rebobinado Eh, y una última frase sí. que es de Lacan y que creo que habla muy muy claramente de esto eh, Dice, no hay acto tan bien logrado como el acto fallido Ajá. No hay acto tan bien logrado como el acto fallido Ajá. Y agrega, en el acto fallido se revela la verdad Bien. Esto lo dijo Lacan hace unos cuantos años Bueno, hasta aquí Dale, Nos vamos con un fallido ¿te cada, sí, sí, Además cada uno de nosotros sí, pff, Estamos atentos a eh, estas sí, claro cosas que Sí, claro que sí La alternativa de la hora Es liberación o dependencia Y nosotros vamos a Por la dependencia Y nosotros vamos a optar